Pepo, ese mezclador, que tantas sesiones hemos puesto memorables, pero que faltaba esta. Pepo, Rama Records, Axio Wish Music, esta sesión tecna, que es una especial memorable del 2001, se llama AK-47.